Nos encontramos aquí entonces en, en la celebración de los 10 años de Radio el Refugio. Sigue cayendo mucha gente a saludar a la radio, a saludar a, bueno, a en este momento tan especial de, de esta radio escolar comunitaria que, que tiene aquí la ESFA, la Escuela de Formación Agraria. Vamos a hablar con Andrea, que es una profesora de hace muchos años y que vio solamente que vio un montón ¿no? del proceso que tiene que ver con, con el cómo pasa el proyecto a una realidad, a tener una radio que encima el día de hoy está cumpliendo 10 años. Buenos días, Andrea. Contanos un poco cómo te sentís el día de hoy. Bueno, nosotros estamos sumamente felices, imagínate Sofi, eh, que para nosotros los profes más viejos siempre decimos 23 años acá en la escuela y haber sido parte de este proyecto nos llena el corazón explotado, explotado y bueno y con tantas visitas porque la gente viene, volvieron nuestros chicos, eh, bueno estamos re emocionados, re emocionados, hermoso Eh, un proyecto que lo vamos a sostener hasta el final de nuestros días porque este es el compromiso que asumimos muchos profes que estuvimos en esto y que salimos a defenderla a la calle cuando quisieron sacarla y vamos a seguir, vamos a seguir porque las voces de los jóvenes deben estar expuestas en la sociedad para bien de la sociedad justamente así que bueno, nada, felices, emocionados contentos eh, de todo, y acá estamos, los protagonistas y los que no son protagonistas porque eh, hoy cuando hablaban muy temprano en, en el acto así informal que hicimos en el desayuno junto a todos los chicos contábamos esto, ¿no?, la emoción de poder ser parte de la radio. Bueno, nada. Y la emoción también que tiene que ver con tener una herramienta, bueno, ahí lo nombraban un poco en lo que fue el acto inaugural, como bien vos decís, de una herramienta pedagógica, ¿no? Vos como profesora, ¿por qué crees que es importante que, que se den estos espacios en una escuela pública, además? No, imagínate lo que significa socialmente, lo que significa, Sofi, eh, socialmente, de que en una escuela esté este lugar, Tenemos chicos en inclusión, tenemos chicos que hablan de fútbol, eh, tenemos chicos que cuentan cuentos, tenemos chicos que cantan, que eligen música. Ah, eh, ¿Es mejor herramienta? Imposible. Tener un objetivo cortito como el de elegir un tema musical y poder pedirlo y hacerlo eh, público, no, increíble.